Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta uno y Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de diez codos, y los lados de la puerta de cinco codos de un lado y cinco del otro. Y midió su longitud de cuarenta codos y la anchura de veinte codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de dos codos y la puerta de seis codos y la anchura de la entrada de siete codos. Midió también su longitud de veinte codos y la anchura de veinte codos delante del templo y me dijo, Este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de seis codos y de cuatro codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, treinta a cada uno de los tres pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de e s t e al superior. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos largos, el ancho de la pared de afuera de las cámaras era de cinco codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro, Y entre las cámaras había anchura de veinte codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de setenta codos, y la pared del edificio de cinco codos de grueso alrededor, Y noventa cien cien longitud. codos de largo. Luego midió la casa, cien codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes, de cien codos de de el el paredes de de la casa midió sus y y y Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de cien codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado cien codos, y el templo de dentro y los portales del atrio. los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera tomó medidas y estaba labrada con querubines y palmeras entre querubín y querubín una palmera Y cada querubín tenía dos rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: Esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían dos puertas. Y en cada puerta había dos hojas, dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes y en la fachada del atrio al exterior, y había un portal de madera por fuera a la entrada, y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado, a los lados del pórtico, así eran las cámaras de la casa y los umbrales.